Muy bien, las disculpas del caso por algunos minutos de atraso en nuestro encuentro. Aquí estamos bueno. queriendo ver de qué vamos a estar hablando esta mañana. Bueno, eh, la semana pasada hablábamos, habíamos introducido la, la, el concepto de que el Instituto Nacional de Estadística eh, ha trabajado y ha, ha publicado y a partir de ahí ha comenzado a trabajar en en la elaboración del nuevo IPC, o sea, lo que ha hecho es reformular la canasta de consumo tipo de una familia clásica uruguaya, una familia promedio uruguaya, para hacer un poco técnicamente más correcto, y a partir de ahí, eh, con ella va a trabajar para medir cómo evolucionan los precios y de aquí a futuro. Algo que se hace habitualmente, cada tanto el patrón de consumo de una familia tipo de cualquier país evoluciona, Y bueno, y esto es lo que ha recogido el estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Al respecto, lo llamó un poco eh, la atención. Me parece de interés ver, bueno, me, algunos rubros que han cambiado significativamente en cuanto a peso, en cuanto a importancia, en el presupuesto de una familia normal, promedio uruguaya. Hay un estudio del economista Santiago Soto al respecto, para eh, identificar y, y trabajar un poco lo que tiene que ver el peso de la energía, o sea, de los rubros vinculados a la energía en el consumo habitual de los uruguayos. Eh, de acuerdo a ese estudio, que me remito, eh, casi el 10%, concretamente 9,6% de del presupuesto de una familia promedio uruguaya que gasta en energía, y que incluye la energía, electricidad, nafta, gas, leña, gas, gasoil, y concretamente los dos primeros rubros, electricidad y nafta, se llevan 7,7% del presupuesto uruguayo. Esto para que el oyente vea dónde está ubicado, ¿sí? de su presupuesto, le hace, no sé, a alguien que tenga un presupuesto de 100.000 pesos al mes, si gasta 7.700 más o menos ¿eh? de, en, este, en estos rubros. Concretamente, electricidad y nafta son los que se llevan El grueso, repito, 7,7% del presupuesto de una familia promedio uruguaya. Y de estos dos rubros, eh, el que más ha aumentado en, desde el año 2010 hasta hoy, que es un poco el trabajo que ha hecho el Instituto de Estadística, ha sido en comparativo a la canasta que teníamos en el año 2010, ha sido la nafta. Eh, en promedio, en el 2010, una familia gastaba 1,6% de, de su presupuesto, NAFTA esto está más en doble, hoy en día 3,5%. Repito, este es un promedio. Hay quienes gastan menos que esto y hay quienes gastan más que esto, siempre en relación a, pres a su presupuesto. Y esto se debe, de aumento, a dos grandes motivos. En primer lugar, a que ha sido mayor el alcance financiero de este gasto eh, en cuanto a la cantidad de personas que están gastando en combustible hoy en día. Concretamente, estamos diciendo que eh, la cantidad de vehículos que utilizan nafta es muy superior a la que teníamos en el año 2010. Hay una mayor cantidad de familias que hoy gastan en nafta que antes no lo hacían, concretamente en el año 2010. Y en segundo lugar, que el precio de la nafta ha sido uno de los que más ha subido hoy, en proporción al resto de los rubros de la canasta clásica presupuestal de las familias uruguayas. Y a propósito, el mismo estudio identifica que Uruguay está eh, en el lugar número 13 entre 154 países eh, comparados a nivel mundial en cuanto a, a qué tan cara es la nafta. O sea, Uruguay está en el puesto número 13 El litro de nafta está a 1,91 y el promedio mundial 1,27. Quiere decir que estamos muy por encima del promedio mundial. No somos el más caro, pero somos el 13er país más caro en combustible, concretamente en la nafta. Y esto va vinculado justamente a el otro tema que queríamos tratar, que es que bueno, los exportadores han empezado a, han empezado a comentar que se les está dificultando colocar productos a nivel internacional porque consideran que Uruguay es un país caro. Salvo los rubros en los cuales Uruguay tiene una alta competitividad y generalmente están vinculados a precios internacionales fijos, le ¿eh? hace carne, eh, cereales, ¿eh? la propia madera. Para los rubros en donde hay que competir y que los precios no están fijos, sino que implican cierta eh, competitividad, competencia con respecto a otras empresas, Uruguay está teniendo dificultades, y las dificultades vienen por dos lados. Por un lado, por un punto de aumento de los costos, y en segundo lugar, porque el dólar eh, se está retrasando sensiblemente con respecto a los otros países con los cuales Uruguay compite. Concretamente, si uno mira el histórico uruguayo, o sea, de los últimos 20 años, prácticamente no existe ningún país con el que Uruguay esté comerciando en el que no hayamos eh, no, no, no nos hayamos vuelto más caros. En el promedio con Brasil, por ejemplo, estamos un 36% más caro en el promedio de los últimos 20 años. Y Uruguay se ha vuelto caro constantemente. Desde el año 2010 hasta el día de hoy, todos los años hemos estado un poquito más caro con Brasil, salvo alguna mínima excepción. Ni hablar que con Argentina, ni hablar tampoco con el resto del mundo. Inclusive con Estados Unidos, en promedio en los últimos 20 años, hemos perdido competitividad estamos siendo un 12% más caro, con China un 15% más caro, con Europa, Alemania, Francia, Italia, España más de un 20%. Quiere decir que que se está volviendo caro obviamente Uruguay, si uno es caro con respecto al resto del mundo, no es que el resto se esté abaratando, como es el caso de Argentina, sino que estamos teniendo serios problemas y vienen de la mano de estos reclamos que está haciendo Argentina. Eh, la unión de exportadores y de la mano de esto y para terminar eh, es lapidario el informe que una colega de la Universidad Católica en Salto eh, María José Medini Jimena Abreu y publicaron que tan cara está Salto con respecto a Concordia o qué tan barato está Concordia con respecto a Salto y los números son lapidarios es un, para una familia salteña Eh, Concordia está un 55%, o sea, casi que eh, con el presupuesto de un mes viven dos meses en Concordia, con un presupuesto salteño, y lo contrario, eh, para un argentino salto está un 152% más caro eh, que una canasta, 152% más caro que lo que está en Concordia, o sea, para, Argen para un argentino El salario, un presupuesto eh, no le da para llegar al 16 del de mes de este corriente. Y esta situación en el último mes empeoró todavía más pese a la inflación que hay en Argentina. O sea, en pocas palabras, Uruguay se está volviendo un país muy caro y esto no es compatible salvo para algunos rubros en los que la competitividad uruguaya es muy alta, agropecuarios y derivados, pero para el resto de la industria, para nosotros los servicios turísticos, es una, una situación muy grave porque eh, rechaza una enorme cantidad de posibilidades de venta, en el caso de Maldonado, de servicios turísticos. Así que, en lo que a mí concierne, me alineo a las preocupaciones de la Unión de Exportadores, esperemos que el gobierno cambie un poquito la política económica que el dólar empiece a recuperar un poco el terreno que ha perdido en los últimos tiempos. Eh, Mauro, quiero hacerte un, una consulta Que las veces que hemos hablado del precio del combustible Siempre se me ha quedado pendiente ¿Qué peso tiene eh, En el costo final Del petróleo puesto en Uruguay eh, el, eh, Lo que significan los gastos de, de transporte De traslado del crudo El traslado Desde ANCAP de des, de, al, No, no, desde su lugar de origen a Uruguay Desde el país que se compra el petróleo A Uruguay eh honestamente no sabría decírtelo porque eh, el, el precio que paga Uruguay ya está incluyendo el transporte y no sé exactamente del desagregado claro. Uruguay está comprando mucho de África últimamente. Bueno. Y, y este y bueno, habría que calcularlo, pero no tengo el dato exacto. Porque supongo que no debe ser un un, un porcentaje este eh Ínfimo, creo que, que el, el llegar el petróleo a, al Uruguay con el tema del transporte debe estar teniendo un costo interesante, pero siempre se me ha quedado la, la pregunta en el tintero, así que bueno, de cara al futuro este podemos cuando este, te puedas hacer de esa información, de desagregar todo lo que tiene que ver con, con cuáles son los costos finales de la puesta del petróleo en Uruguay, porque además este es un tema que va a seguir de por vida, vamos a seguir sí. siendo petróleo dependientes, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Sí, es verdad, sí, el, el, el precio del transporte en general a nivel internacional tuvo un aumento muy fuerte en la época de la pandemia, claro. luego mejoró, sí, luego mm. mejoró un poco, pero aún está a niveles altos, de hecho, las empresas de transporte internacional están este, con reportes de informes Eh, contables muy positivos en los últimos tiempos, pero sí podemos tomarnos a ver este, la tarea esa identificar bien en caso concreto uruguayo cuánto es que está pesando y ¿Sí, como no. Mauro, nos reencontramos la semana que viene, gracias por tu aporte como siempre Con gusto Jorge, buena semana para todos. Gracias, hasta pronto frecuencia abierta